Recibimos a Verón m a g l e n n a n hoy con columna degenerada. ¿Cómo andas, Verón? Hola, ¿cómo estás, Sin? Buenos días. Bien, acá estoy. Bueno, <risa> como podemos, ¿no? Como podemos, ¿Cuán, bueno, cuántas pero. c u á n t a s cosas muy tremendas, la verdad.、Uh -huh. este, bueno,、eh, que ustedes han estado desarrollando ampliamente durante toda la mañana, con, la verdad, con testimonios. Este, Eh, que invitamos a la gente a que los escuchen, a que los repliquen y demás.、Eh, en este cerco mediático, en esta、eh, tanta mentira y tanta cosa que he dado n vuelta, q u é importante es poder escuchar a, la, a las personas que están ahí en la, en la primera línea viviendo todo, p a s á n d o l el cuerpo.、Eh, bueno, sobre cuerpos, justamente quiero hablarles,、eh, porque saben ustedes que el, este fin de semana largo hubo. Un seminario de práctica t a l t e r n a t i v a dado por este, el Silvio d e l a n que es un tercero. Pero te sí, sí. perdemos un cachito, no sé si te estás moviendo o es el tesoro. Estoy、teléfono. en el mismo lugar en el、bueno. que Charlo. Siempre. siempre. Bueno, o sea, pero viste cómo capaz son que las cosas. Ahí me e n t r g a s t e un poco, a、bueno. ver ahí. Voy ahí, a está más más Dale, ahí está mejor. Ahí está,、Dale. bien. Bueno,、eh, y quería, a partir de este paso de Lang y este seminario que, que ofreció durante tres días en la Casa del Bicentenario,、eh, recoger algunas impresiones para compartir,、eh, no mías, sino del propio Lang. Este, la idea para que la gente, este, para contextualizar esto, parte de que una orientación sexual es una orientación social. El modo en que los cuerpos y las cosas aparecen, se relacionan, se perciben y todo eso,、eh, conforma una orientación social. Y cruzar la línea heterosexual es una desobediencia, es una desorientación.、Eh, a partir de ese concepto,、eh, se abordó una serie de, este, de cuestiones en este taller, que tuvo una parte teórica y mucha parte también vivencial y práctica. Eh, y que propuso bueno, abrirse espacio, extenderse en el espacio este, y, y utilizar nuestros propios cuerpos como una manera de expresión.、Eh, y también hay una invitación grande que hace Lang a este, volver q u e e r también los espacios públicos, ¿no?、Y、ya lo vamos a escuchar.、Eh, Él hace referencia, porque aprovechamos a preguntarle a partir de cuándo y de qué cosas es que empieza a indagar en este concepto de las desorientaciones. Y él mismo lo cuenta, si quieren lo escuchamos. El concepto de desorientaciones、eh, en mi trabajo artístico, pedagógico y, y de creación escénica. Eh, tiene una relación bastante directa con, con la teoría de los afectos de, de Sara Med y su fenomenología queer, que、mmm, yo empiezo a leer más o menos en, en el 2020, durante la, la, la cuarentena por COVID,、eh, y que, si bien el primer seminario de prácticas performativas de desorientaciones se realiza en el, en el verano del 2021, creo que es un concepto. Que, que tiene su antecedente en otras categorías o、eh, en relación a la afectividad y a la vulnerabilidad de los, de los cuerpos en el, en el espacio público. Que yo vengo trabajando un poco antes, quizás en el 2017, con conceptos que eran, por ejemplo, insurgencias afectivas o、eh, fuerzas diabólicas, insurrecciones, ¿no? como, como un poco、eh, trabajar esos, esas, esos, esos afectos.、Eh, Inarticulados o, o, o desprogramados, o que, o que de alguna manera interrumpen con nuestras, nuestras estructuras de sentir y que también son fuente de, de conocimiento de, de, de nuestras formas de vida, digamos, y, y, y, y, de, y de lo que nos pasa o de lo que pasa en el, en el, en el espacio público, en el entre de los cuerpos. Y bueno, Lang justamente nació en la ciudad de Santa Rosa, así que obviamente que le preguntamos, ¿no? El hecho de que el seminario fuera acá, si ¿sí、tuvo para él algún significado diferente a otros y qué impresiones se llevó con él después de, de transitarlo. Bueno, si bien este seminario lo, lo realicé en otras, en otras ciudades o seminarios similares que he realizado en otras ciudades del país o, o fuera del país, Para mí, realizarlo en La Pampa tenía un valor y un significado muy específico, porque bueno, es la ciudad con la que he traccionado y ha moldeado y, ha, y me ha hecho un cuerpo, digamos, a veces un cuerpo dañado, un cuerpo traumatizado, y también desde la cual o contra la cual me he rehecho mi, mi corporalidad y mi, y mi subjetividad. Eh, y también de alguna manera encontrarme con, con otras corporalidades、eh, actuales en, en Santa Rosa La Pampa, corporalidades queer,、eh, y hacer un poco de parentesco con, con esas corporalidades y alianzas, también me coloca en un estado de, de melancolía, en el sentido de no como algo negativo en términos、eh, freudianos, sino como un lugar para sentir más o como un lugar de. Pensar qué está pasando con los afectos o qué, qué está pasando, digamos, también retroactivamente con, con esos afectos que、eh, siguen estando ahí siguen moldeando el cuerpo y siguen de alguna manera eh, eh, haciéndolo y rehaciéndolo. Así que,、eh, en ese sentido, me,、mm, son impresiones, por decirlo de alguna manera, melancólicas que seguiré resonando. En, en este tiempo, para, para ver qué, qué saberes o qué,、eh, qué nuevos, nuevos saberes del cuerpo puedo, puedo elaborar desde, desde, esa, desde esas sensaciones. Bueno, y con esa sensación de elaborar、eh, nuevos saberes y de aprendizajes y de todo eso a partir del, del cuerpo, le preguntábamos por último a Silvio Lang,、eh, pensando en quienes están escuchando,、eh, Esta devolución que hace del seminario, que no pudieron asistir o que se lo perdieron por, lo, por la razón que sea, digamos, por dónde seguir indagando, qué otras cosas podemos ir haciendo en esa recorrida este, de cuerizar, digamos, de volver a cuer,、eh, no solamente nuestras corporalidades, sino también la sociedad en esta pelea que tenemos, ¿no? Con la, la forma binaria de entender las cosas, y esto nos decía. Eh, en un principio pensaba que quizás este seminario, por la, el tipo de producción cultural y artística de Santa Rosa La Pampa, quizás no tenía mucho, mucho anclaje o, o, o mucha relación, <coughs>、eh, más allá de que soy, yo soy pampeano. Eh, pero un poco volviendo a la ciudad después de creo que 6-7 años que no volvía y, y viendo cierta restricción en el espacio urbano y en el espacio público, que para mí el espacio público es el, el entre los cuerpos, es, es el espacio donde, donde las corporalidades o las diferencias se cruzan, se, se moldean, se interceptan, se torsionan, se entran en conflictividad o entran en alianza. O, Eh, o descubren nuevas sociabilidades o, o inventan nuevas sociabilidades. Y, y lo que veo más aún en La Pampa y me, lo veo como algo preocupante es esa, esa restricción de, de, del espacio público o esa,、eh, digamos, esa, eh, ese reforzamiento quizás o de, de, de la vigilancia y también de, de cierta privatización de, de, del espacio público. Eh, que quizás ha, ha quedado como, como estela de, de, de, la, de la cuarentena.、Eh, entonces, pienso también que, que los activistas, los artistas,、eh, los gestores culturales o productores culturales, eh, eh, y espero que algo de esto pude, pude haber transmitido en, en, en estos días que compartimos. Eh, en Santa Rosa, es bueno, cómo, cómo disputar ese espacio público, cómo disputar ese entre los cuerpos y cómo trabajar esas mutaciones、eh, de los cuerpos en el espacio público. Bien, ahí estaba entonces、eh, Silvio Lang. Eh, compartiendo con nosotros algunas preguntitas que queríamos hacerle, como para dejar esa estela, ¿no? Una vez transcurrido el seminario, también poder compartir con la audiencia,、eh, pensando en aquellas personas que, que no tuvieron la oportunidad de asistir, para que tuvieran una idea de qué fue lo que pasó y también compartir este llamado que hace a la militancia LGBT, a, a los artistas y, y demás, para seguir insistiendo, digamos, con. Eh, eh, con Eh, seguir este,、eh, generando ¿no? y produciendo cosas que nos permitan、eh, romper con la heteronormatividad y acercar otras, otras formas de expresiones. Bueno, indagar, experimentar y, y conocer nuestros cuerpos que tantas veces、eh, nos desvinculamos de él ¿no? y, y, y dejamos de escuchar cuando hay tantísima información sumamente valiosa、eh, que deberíamos tener en cuenta. Eh, bueno, eso de mi parte, no sé si,、eh, si me están escuchando bien. Sí, sí, perfecto, Vero.、Eh, por、bueno. ahí una aclaración, me parece, para quienes no saben quién es s i l v i o l a n g Sí, dale. ¿Quién es?、Eh, ah, bueno, no,、eh, como ya lo habíamos presentado en otras oportunidades, pensé que por ahí quedaba medio tedioso este, hablar tanto sobre, sobre él nuevamente, pero es un dramaturgo este, de. de Muy reconocido,、eh, no, no solamente, digamos, es como que él vino aquí a,、ah, nuestra, a nuestra ciudad, pero este, después de mucho tiempo de vivir en, en Buenos Aires y que ha logrado bueno, un reconocimiento en la dirección escénica, es, es productor cultural, es un、eh, escritor teórico, es este, docente, es pedagogo, digamos, y, este, y hace prácticas performativas, ¿no? Eh, tiene muchas、eh, creaciones escénicas que las pueden、eh, buscar en YouTube para, para tener su, su material y conocer un poco más qué es lo que hace.、Eh, no sé, Tango Nómade, Querido Ibsen, bueno, un, un montón de cosas, este,、eh, tanto en la escritura como en la dramaturgia, como en las presentaciones performáticas. Eh, lleva adelante esto de este, experimentaciones. n o Básicamente es,、eh, son experimentaciones artísticas, como intentando siempre、eh, llevar un poco más allá la frontera del arte para que no se quede siempre en lo mismo, sino que desafíe, n ¿no? bueno, o Que, proponer cosas que realmente sean innovadoras, que desestructuren. n o Es docente de la maestría de prácticas artísticas contemporáneas. Eh, eh, bueno, labura así de manera también autogestiva. Tiene un laboratorio de creación escénica y teoría performativa. Escribe para varias revistas culturales. Y bueno, tiene participación en varias publicaciones de teoría escénica y de filosofía. Muy bien,、eh, es, presentadísimo. Es, digamos, bueno, eso. <risa>、eh, y la verdad que fue un gusto、eh, que la productora web lo haya convocado. Este, y que, bueno. Ojalá, digamos, era un fin de semana largo, con muchísimo frío, hasta con lluvia, muy complicado, pero hubo gente que vino de otros lugares a participar de este seminario.、Eh, y ojalá, digamos, que esto sirva como un convite para que si hay otra próxima oportunidad. Haya más acercamiento de quienes hacen este arte, de quienes llevan adelante la militancia LGBT o de quienes quieren experimentar con su cuerpo, a que aprovechen esta oportunidad porque es de un gran crecimiento colectivo, ¿no? que también es lo que propone、eh, LAN. Da sus saberes, los comparte, hablas、eh, mucho, pero digamos, siempre hay como、eh, una oportunidad de que quienes est están participando. p u e d a n llevar su propia impronta este, y sus conocimientos al espacio para un crecimiento、eh, en comunidad, n o que de eso también habló mucho, la, la importancia de generar redes queer, porque hay que sostenerse siendo queer、eh, en una sociedad que te propone otra cosa. Entonces es fundamental la cuestión de los afectos, n o、eh, construir desde ahí, desde el afecto. Gracias, Vero. Un abrazo grande. Hasta chau, luego. Chau.